A empezar la mañana, Kermesera, charlando unos minutos con el secretario adjunto del Sindicato de Trabajadores de la Salud, el Citrasap, que es eh, Fernando Baigorria. Fernando, Pablo, acá te saluda. Buen día, ¿cómo andás? Pablo, ¿cómo estás? Buen día. ¿Todo bien, vos? Bien, bien. Bueno, Fernando, eh, hay un reclamo de la Comisión Directiva del Citrasap al Ministerio de Salud por los viáticos. A ver, contanos qué están pidiendo. Eh, sí, en el día de ayer subimos un comunicado de prensa y hemos hecho la nota solicitando que se actualice el, el pago de viáticos de los agentes que le corresponden. Generalmente se, se habla de viáticos a los respecto de los choferes, pero bueno, en la ambulancia eh, no solamente viajan los choferes, sino también enfermeros, eh, algún servicio general, dependiendo de la cuestión, médicos también, mm. y en algunos casos tenemos atrasos desde diciembre del 2023. Mm. Entonces ahí ya pierde el espíritu de la norma con que se fue creada, Que la gente tenga cubierto los gastos del viaje, no, no, no, no se da, porque cobran seis, siete meses tarde, más, incluso teniendo en cuenta el contexto inflacionario que tenemos, que más allá de que haya bajado, seguimos teniendo inflación, entonces, bueno, no tiene sentido cobrar algo seis meses después. No se da en todos los lugares de la provincia, pero sí en varios. Lo que cambia es el, el tiempo de atraso. Algunos tenés seis meses, otros tenés tres meses, eh, otros se ha hecho una como una rueda donde cobran un mes atrasado y bueno, vas apaleando un poquito la situación una vez que hiciste la rueda, pero no deja de ser atrasado el pago. Claro. Eh, y cuando dicen actualizar, es, es, ¿es por el plazo de pago, no por el, el monto que cobran? Las dos cosas. Las en dos cosas, ah, mira. Claro, el, ah. el pago no se actualiza en función de los valores de, de, de hoy hmm. y en otro... Eh, Dependir, porque se va ajustando dependiendo de los aumentos de sueldo sí. y para nosotros el aumento de sueldo sí, llega a lo que marca la inflación pero no se traduce con el día a día de los gastos mm. sí, te dieron un 10%, un 5% pero vos no lo ves reflejado como que el poder adquisitivo se incrementa porque la cosa después eh... ya te digo, ha mermado un poco el tema de la inflación pero sigue estando sí, sí. entonces lo que recibimos de aumento de salud se ha quedado muy atrás en su momento era salud, los estatales Todos por sobre el resto, y hoy se ha revertido esa situación. Nosotros hemos quedado empleados de 17 años de antigüedad con sueldos de 700 mil pesos. Uh, es muy bajo, eh, eh, Fernando. Muy bajo. Eh, el, el valor del viático está atado al aumento de salarial que reciben eh, en el haber ustedes. Eh, es así, sí. Ah, bien, sí. Bien, bien, claro. Pero claro, al, al, al no subir el salario, tampoco el. Exacto, eh, el viático, no, el el sal, no ni las guardias, ah, ni sí. los viáticos, ni, sí. ni nada que esté contemplado de esas maneras. Fernando, ¿y esto es nuevo? Digo, eh, ¿Está pasando eh, este año o ya el año pasado había problemas y el anterior también? ¿Cómo, cómo no, viene? Ya hemos hecho el planteo del año pasado. Mm. Eh, esto no es que es nuevo esto siempre se dio nosotros hacemos los sí. reclamos muchas veces no subimos el comunicado de prensa por este reclamo porque bueno teníamos paritaria incluso y podíamos tratar el tema mm. hoy se da que no tenemos apertura de paritaria no tenemos un ámbito donde podamos tratar estas cuestiones y no se solucionan y estamos viendo que el año se va viene el, va a venir el periodo vacacional que deberíamos seguir trabajando pero bueno lo cierto es que después no te atienden claro. sí. eh, esa es la cuestión antes se tenía un lugar para tratarse todo esto Hoy no tenés paritaria abierta, más allá de que la General abre eh, cada tanto, pero no trata todos los temas, eh, y estamos en la situación de a quién le reclamamos. No nos queda otra que hacer los reclamos a donde corresponden, pero subir eh, el comunicado a los medios como para ver si tiene algo de fuerza. Che, no se abren la paritaria, pero los problemas siguen estando. Uh. Y se van acrecentando y van generando problemas nuevos, porque bueno, el día a día eh, va marcando esta cuestión. Eh, esto de la paritaria que referís es, son las sectoriales, eh, que también hay un reclamo de que se abran Nosotros tenemos sí, el pedido de hecho de sectorial desde junio, lo reiteramos en julio Hicimos la nota a la Secretaría de Trabajo, creo que otro sindicato metió algún amparo ahí Que le pone fecha a la contestación de la patronal Nosotros estábamos evaluando esa posición también en la sectorial. La general lo que abre es lo que... Sí, yo es los los que sean sí. Exacto, que han tomado Estado Público, pero tenés otros temas para tratar. Mm. 0.37 es fundamental para salud, una hora y media que tiene 8 o 10 años de, de reconocido y debería haberse tratado ya. Mm. Y lo pasan, como que es económico a la general, pero es sectorial, porque es de salud y de alguna parte de salud, no de todos. Entonces... Es sectorial, es general, es económico. Bueno, a alguien lo tiene que tratar. No, no le dan soluciones ni en el dónde se va a tratar, incluso. Claro. Eh, Fernando, eh, que, a ver, explícanos esto del amparo. ¿Qué significaría o, o cómo funciona? Eh, ¿O cómo le ha funcionado a otro gremio. De, de para, la, para exigir de la, la, la. Claro. Y son notas eh, que uno hace con el abogado donde te impone un plazo para responder. Yo te pongo un pronto despacho, no tenés un plazo determinado, pero vos tenés que tener un tiempo razonable, 5 o 10 días, responder a, a lo que se está solicitando. Si ah. no te habilitas es una medida de fuerza. Después tenés algunas cuestiones de recursos, que incluso te marca la ley, la 954, que tenés 10 días, 15, para responder. Y si no habilitas la vía siguiente, y una vez que agotaste la vía administrativa, bueno. Eh, ya te va, te va más arriba eh, eh, a nivel judicial, el contencioso administrativo y va subiendo. Ajá, la idea es no llegar a eso, pero bueno, si vemos que el, eh, tratando como amerita la, 11, la 11.02, ¿sí? 2702, perdón, la ley de paritaria, que hay que presentar la nota en la Secretaría de Trabajo y, y hacer el pedido formal, no tenemos eh, la apertura, o sea a nosotros no nos queda otra que seguir avanzando en cuestiones legales. Ah, bien. O sea que están analizando ustedes también hacer eso. Estamos analizando porque, bueno, las dos primeras notas de apertura no han tenido... Eh, no claro, bien. Bueno. Bueno, este, estaremos atentos y cualquier novedad más vale. Avísanos y informaremos. Eh, no sé Perfecto. Si, Fernando, no sé si quedó algo para comentar, si no, gracias. Eh, no, para mañana, para... por pero bueno, hay muchos temas y... Y nada, es más de lo mismo de pedir apertura paritaria donde se traten todos estos temas que en temarios de 15, 16 temas tenemos nosotros, incluso algunos de hace 8 o 10 años. O sea, pasean de temario en temario año y en otros años no se resuelven. La idea es que, como este que te nombré, el 037, no se pasen años sin tratarse y solo estén ocupando un listado. La idea es que se traten. Y después tenés un montón para tratar. Bueno, bueno, eh, seguiremos, más vale, charlando eh, sí, eh, en, en las próximas semanas. Fernando, Pablo, gracias por darme el espacio. Bueno, que tengas buen día. Igualmente. Eh, pasaba Fernando Baigorria, el secretario adjunto de del sindicato de trabajadores de la salud. Bueno, eh, el reclamo puntual en esta oportunidad son los viáticos. Eh, dicen que hay atrasos casi de seis meses en algunos sectores. Eh, bueno, han hecho. El reclamo por nota y han emitido un comunicado de prensa exigiendo al Ministerio de Salud eh, que pague los viáticos. Radio Kermés está en todas partes, todas partes, todas partes. Actualizamos al instante nuestra página web www.radiokermés.com. Empiezo por el final, terminaré en el principio.